La zorra y la cigüeña Cierta vez, la zorra invitó a la cigüeña a cenar a su casa. La comida era un caldo aguachento servido en un plato playo de los que usaba la zorra todos los días. La cigüeña intentó tomar un poco de caldo, pero por más que trato y trato con su pico largo, no pudo tomar ni un solo trago. Mientras tanto, la zorra lengüeteó lo, lo más contenta su plato hasta dejarlo vacío y se relamió los bigotes satisfecha. La cigüeña la se cigüeña. sintió tan se engañada, se engañada que decidió entrar a comer a la, la zorra su casa para vengar. Sí, vender. cómo no, cuando sí, usted quiera, dijo quiera, la y usted y quiera, y día, quiera, Y llegó el día. La zorra iba al trote saboreando de antemano la exquisita cena que le esperaba en la casa de la cigüeña. Al llegar, sintió el aroma delicioso y se le hizo agua en la boca. A comer, a comer. Penso, Penso. mientras la puerta. Se saludaron y se sentaron a la mesa. La... La... Ahí, vio que la cena estaba servida en una vasija de cuello alto y fino. La cigüeña metía su pico en el recipiente y sacaba deliciosos trocitos de comida. La zorra intentaba meter el hocico, estiraba la lengua y no había caso. Imposible pescar algo. Hasta que al final se dio por vencida. Dijo que no tenía más apetito y se fue muerta de hambre con las orejas gachas y la cola entre las patas.